Llega San Patricio, la fiesta más esperada, música celta, danza irlandesa, siete variedades de cerveza artesanal, Irlanda en Antares, Plaza del Agua, sábado 17 de marzo, 18 horas Antares, St Patrick's Day